que fue señoras sí, y señores una experiencia única en radio rally rally con ay me, me están perjudicando pero es que aquí ya la vara me muero susto oh, Alfredo huevón Alfredo tengo miedo y por dónde me voy por el camino por al lado conchito chucha pero cuando da, da susto Alfredo da susto en no estará frenado Alfredo concha mi máquina ay mamá no puedo creerlo no puedo. ah doblo a porque había una piedra ahí Ay. Increíble, señoras y señores. Quiero este auto. Lo quiero ahora ya. Quiero esta prueba, no quiero. Sigo para allá. Vamos más. Ay, se nos va Sí, porque se nos va la señal. Ay, ay, Oye, qué experiencia, Este hay que vivirlo. Suarento BGP Diesel. Mucho más power. No se va a ir. Ven aquí. ¿Por qué me tiráis para allá? Porque es más derechito. Pero si me da asusto, por Alfredo. nos vamos a la vuelta. Alfredo. Pero mal que nos grabaron esta... Chucha. Pero bueno, me para allá y se me da el auto, Chucha, bueno, es increíble, güey. No, no, no es, no es papaya. Señoras y señores, una experiencia... Esa no es la hora, ¿no? Esa es la hora. Estamos aquí en Shangri-La probando. Guía espectacular. Nunca pasamos los 2000. Usted pruebe en su auto. Pruebe lo que es pasar... no Andar a 2000, se va a ver que el auto anda como ahí. Este... It's puro power, the power to surprise.